Bueno, hasta hace un ratito eh, estuvimos eh, en el gremio de los gráficos y en la obra social Ospida. ¿Por qué nos vinimos hasta este lugar? Porque la semana pasada conocimos la información de que a Aníbal Smith, el propio gremio de los gráficos, lo expulsó en el manejo de la obra social Ospida y también de la Federación Nacional. Todo esto tiene que ver con eh, algunas irregularidades económicas que encontró... Se encontró a nivel nacional y se hizo un congreso eh, donde 18 filiales decidieron la expulsión de Aníbal Smith. Eh, nosotros estuvimos tratando de eh, hablar con él, o si él iba a hablar públicamente. Finalmente él no habló públicamente, pero él está aquí en el, en el gremio de los gráficos y también en la obra social sobre la calle Río Negro. Ahí tiene una, una foto que la sacamos hace un ratito. Él sigue estando en su despacho... Él sigue estando a, a, este, a cargo del gremio de los gráficos, es el secretario general. Lo que tiene ahora es una inhabilitación por parte de la federación a nivel nacional para manejar la obra social hospida. ¿Y cuál es el inconveniente más allá de la cuestión eh, judicial que está en investigación y que aparte desde... desde os pida, hicieron una presentación judicial contestando las acusaciones que le hacen desde la federación y que eso va a tener sus carriles más o menos normales, es que la situación puntual que está pasando hoy en día en, el, en la obra social os pida y en el gremio de los gráficos, es que hay nueve personas que no están cobrando el sueldo. Y ese también es una, una un tema este a, a remarcar. porque Porque están inhabilitadas las cuentas a nivel nacional de la obra social y por supuesto también de del gremio, y no están cobrando nueve trabajadores que son eh, de acá, de, de, de La Pampa. Eh, son nueve a nivel este eh, provincia de La Pampa, y después hay 18 en la regional que involucra a Neuquén y a Río Negro. Eh, y la situación puntual de La Pampa es que no tienen cuentas habilitadas para poder pagar los sueldos de esos trabajadores. Eh, en realidad, eh, nosotros nos habían pasado el dato que desde enero no cobraban Y recién nos acaba de confirmar el propio Aníbal Smith Que hace dos meses que no cobran ¿Por uh. Porque los meses anteriores Lo que hicieron desde el gremio es Habilitar la caja chica Como habitualmente se sí. dice Para pagarle en negro A esos trabajadores que no estaban cobrando El sueldo de, de, de nivel nacional Pero esos sueldos Desde enero a esta parte No están teniendo las cargas sociales Y las jubilaciones que se tienen que pagar A cualquier trabajador en blanco Por eso es que hay una situación muy, pero muy este angustiante de este grupo de trabajadores. Eh, respecto a Aníbal Smith, puntualmente, él no quiere hablar públicamente, sí lo hizo eh, en off, y es lo que estamos contando ahora en este momento, es más, hasta autorizado, entre comillas, por él, para contar todo lo que nos contó y toda la, la interna que hay dentro de la Federación a nivel nacional, de la FATIDA y también de la Obras Sociales PIDA, porque según dice él, y ahora va a haber un comunicado en las próximas horas que van a sacar desde desde, desde acá, desde gráficos, desde La Pampa, eh, contando un poco esto que nosotros estamos relatando, y tiene que ver con una interna, ya no gremial, sino directamente política, sin apuntar a nadie, en, este a una persona puntualmente, o a un grupo político, pero dice Aníbal Smith que hay una movida política para sacarlo de... Eh, de escena al propio smith a nivel nacional porque porque según dicen hay una eh, se quieren quedar con la caja de cerca de 9.000 mil afiliados eh, en toda la en toda la pampa que es la caja más importante que tienen a nivel nacional la, la federación incluida también la, la región entre neuquén y río negro eso es una cuestión que dicen desde el gremio de los gráficos y del propio smith que hay una movida en política y gremial para sacarlo del cargo todo lo que se lo acusa según el propio Smith y lo presentó en, en una, una en una presentación penal que hicieron eh, con todas las explicaciones a las acusaciones que hay a nivel nacional de todos esos fondos que dicen que no están este eh, eh, no, no tienen la, el aval para poder utilizarse tanto los fondos de la hospida como de la propia federación desconoce toda la acusación que se le hace a través de, de la federación al propio Smith y que esos fondos están todos este en blanco, eh, que está todo explicado y que no hay nada para, este, para achacarle en este caso uh -huh. puntual. Y también lo que dice es que aprovecharon una situación puntual el propio Smith cuando eh, se operó y estuvo casi eh, 16 días en el posoperatorio que se le había complicado por una cuestión de salud aprovecharon desde la federación como no había movimiento de las cuentas durante esos 15, 16 días a hacer toda esta movida a hacer el, el congreso extraordinario y finalmente expulsarlo de la federación a nivel nacional Bien. como que esto tomaron la, la cuestión puntual mm. de la salud de Smith para correrlo de, del lugar mm. eso es lo que que plantea desde el gremio de los gráficos y que en un ratito va a haber un comunicado de prensa explicando todo esto y sobre todo también eh, contando que hay una presentación penal hecha directamente desde desde la hospida, eh, desde aquí, desde la provincia de La Pampa, a esa acusación a nivel nacional y esta confirmación de que hay nueve personas que no están cobrando porque están inhabilitadas las cuentas de la obra social de los gráficos en la provincia de La Pampa. y Eso y... Este... Es decir, la, la suspensión, no me queda claro por qué no cobrarían los trabajadores. Eh, es, digamos, eh, directamente apartan a la, a la obra social pampeana, más que... Eh, porque una cosa es la inhabilitación de Smith, que esto se conoció como es un, una decisión. Eso es un, un camino. Eso ¿Y, es un camino. Y, y... Lo que dicen es que esos fondos ya fueron girados ah. y no están rendidos. Ah. bien Entonces él. lo que hacen es inhabilitar las cuentas Primero, ver de dónde dónde está el, el camino de esa plata, claro. que supuestamente la federación envió y no se rindió, y este por eso es que todo este tiempo, desde enero a esta parte, están inhabilitadas las cuentas porque se tiene que expedir la justicia, ya que hay una presentación judicial, tiene que decir la justicia, sí, acá está la rendición de lo que presentó la, la obra social, esta plata se pagó los sueldos, se pagaron las cargas sociales, o se pagaron las prestaciones, Y, bueno, lo que ustedes reclaman no no no va por ese camino. Después hay que ver si realmente esa rendición existe y existió. Entonces, Bien. por eso es que están inhabilitadas las cuentas. Eh, recién nos contaban algunos trabajadores que también nos atendieron acá en el sindicato de gráficos que están endeudadísimos porque eso que les ayuda el gremio a, a, a este a parear la situación porque no cobran el sueldo a nivel nacional, ya se lo gastaron, o sea, Hace dos meses que están refinanciando tarjetas de crédito y refinanciando alquileres, eh, esperando que en algún momento a nivel nacional habiliten las cuentas y ellos puedan cobrar el sueldo con las cargas sociales y sobre todo el sueldo real, no esto que le ha tirado un puchito como para poder zafar desde el gremio de los gráficos. Ayer, y esto es una una cuestión eh, que, que no la puedo comprobar, pero sí me la contaron, que ayer se armó un toletole interesante acá en el gremio de los Gráficos, hasta se ofrecieron piñas porque, eh, por toda esta situación, porque están inhabilitadas cuentas, porque no cobran los sueldos por y porque Aníbal Smith hoy en día no puede hacer nada para destrabar esa situación porque está inhabilitado a nivel nacional. Toda una situación complicadísima y a mí lo que me sorprendió es que Aníbal Smith sigue estando eh, acá en el gremio de los Gráficos en su oficina, de manera normal, aunque tiene una inhabilitación a nivel nacional. Por eso vamos a esperar en estas próximas horas que envíen un comunicado de prensa, de prensa para ver qué qué quieren decir, pero por ahora Aníbal Smith no quiere hablar hasta que se aclare la cuestión eh, judicial. Ese es otro carril. Dale, Maurito, nos reencontramos en la mañana. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía ahí una este, información directamente desde el sindicato gráfico local que maneja además la obra social. Eh, en la previa, en el fin de semana, el Congreso Extraordinario del Gremio Gráfico a nivel nacional resolvió la expulsión de Smith y la inhabilitación de por vida, es una situación este que, que no se da eh, extraordinaria, literalmente extraordinaria, que no ocurre, y lo acusan de una serie de irregularidades en la obra social. Esta decisión se tomó en un congreso extraordinario, el número 32, con la participación de 18 filiales y 32 congresales, y en concreto... Eh, hay una auditoría externa que detectó inconsistencias en la rendición de cuentas de la obra social, se identificaron egresos sin respaldo, es decir, sin rendición por más de por casi 300 millones y no se pudo verificar la trazabilidad de los fondos, por supuesto que detrás de todo hay una disputa de poder, política y de la caja, pero Lo cierto es también que no es, no es normal que una organización gremial o de una obra social adopte esta decisión sin alguna base. Seguirá eh, este tema en el candelero.